María Romilda Cervini de Cubría dispuso ayer el sobreseimiento por inexistencia de delito de Guillermo Moreno y también el de todos los representantes del Estado que intervinieron en la reunión del directorio de Papel Prensa el 11 de junio del año pasado. Los abogados del grupo Clarín habían denunciado un nuevo acto de intimidación. Noble y Magneto, los trabajadores piden que se los cite en diputados. Los delegados sindicales que fueron despedidos del Grupo Clarín comenzaron ayer a juntar firmas para pedir a los, de, para pedir a los diputados que integran la Comisión de, de les, legi, Legislación de Trabajo que, que citen a los principales accionistas del multimedia. El, el objetivo es que Mestina Noble de Herrera y Héctor Magnito respondan a diputados por las numerosas denuncias que aten de atentados contra la libertad sindical. Cristina apoya a Paca Paca. Vamos Paca Paca, a ver si Paca Paca se puede ver en todos lados. Con esa expresión de aliento, la presidenta Cristina Fernández se sumó ayer públicamente al reclamo para el que el Grupo Clarín agregue la señal infantil del Ministerio de Educación a la grilla de Cablevisión. Aprovecho para sumarme a la campaña, para que todos puedan ver Paca Paca, el único canal para niños no comercial de la Argentina, subrayó la mandataria. Acuerdo para el acto. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que alcanzó un acuerdo de palabra con, la, con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, para coordinar la realización del acto el próximo viernes en conmemoración del Día del de Internacional del Trabajo. Entre los alcances del, del acuerdo, Rodríguez Larreta explicó que que los diferentes gremios que participarán en la movilización estacionarían sus micros en la costanera sur para evitar un caos de tránsito sobre la avenida 9 de julio y el escenario estará ubicado en el cruce de las avenidas Belgrano y 9 de julio mirando, mirando hacia el sur según la comisión de organizaciones del acto Coordinada por el taxista Omar Viviani, el escenario tendrá 40 metros cuadrados y estará frente al Ministerio de Desarrollo Social. Nieta recuperada revela vínculos. Una contundente declaración de la nieta recuperada, Victoria Montenegro, expuso ayer los vínculos que el actual fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, mantuvo con su apropiador, el fallecido ex-coronel Hernán Tazlav. Luego del testimonio de Montenegro, en el marco de la causa del plan sistemático de robo de bebés, que se sigue contra Jorge Rafael Videra y Reinaldo Viñole, la Fiscalía de las Querellas pidieron al Tribunal Oral Federal número 6 que inicie... Una denuncia penal y otra en la Procuración General de la Nación Para que se analice la actuación del fiscal Quien entre otras causas tiene a su cargo A la investigación de la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera La oposición asustada Alertados por, por los numerosos Por los números de las encuestas, varias, varios referentes de la, de la oposición deslizaron en los últimos días que, que si no se forma un anti anticrishnerista amplio, la presidenta Cristina Fernández ganará la elección. Tras las declaraciones, en ese sentido, el vicepresidente Julio Cobos y el precandidato presidencial Eduardo Doble expresó ayer su preocupación por el presente que atraviesa la oposición y advirtió que si sigue así... En las elecciones gana el, ofi el oficialismo. No obstante, que aclaró que todavía hay tiempo para armar una alternativa interesante. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.